493, kilómetro 30 Panamericana, salida 197, El Talar ventas arroba mifdistribuidoras.com.ar para toda su línea completa de Tramontines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 al sol pica, cuando vos estás en la sombra, por ahí está un poquito fresco, pero lindo día para para poder hablar un rato de básquetbol y qué mejor que hablar de básquetbol con el más ganador en la historia del básquetbol argentino, cordobés, de Marco Juárez, Leonardo Martín Gutiérrez. ¿Cómo te va, Leo? Buen día. Hola, Fabi, ¿cómo andás? Bueno, bueno, te agarramos en un momento haciendo trámites. Ahora el trámite más importante que tengo que hacer es llevar a mi hija al cole. Bueno, eso eso casi como que no es un trámite, es una obligación que tiene algo de, de gusto, ¿no? A pesar de que a veces uno no tiene ganas, pero bueno, casi es lo que va a hacer. No, a mí me encanta ir al, con Mora hasta el cole, después ir a buscar es, a Pepo. Está muy bien, está muy linda. bien. Está muy bien. Bueno, eh, ¿cómo andás de la lesión? Primero por parte, ¿cómo anda de la lesión? Eh, bueno, hoy recién recién llego del del club de entrenar. Estuve trotando, tirando ladrro y hacer unas cosas más. Eh, estoy un poco mejor. Lo que pasa es que realmente fue una contractura muy fuerte eh, que pensaba que le quiero un desgarro y, y bueno, haciendo los estudios... de Eh, salió que era una contractura fuerte no no podía levantar la pierna ¿no? así que ahora con kinesiología como estoy y, y bueno todos los recaudos necesarios que, que los médicos me hacen tomar eh, estoy mucho mejor estoy por lo menos ya puedo trotar y, y tirar al aro que era lo que porque más me interesaba en el momento no por el momento Claro, y en una en una etapa de arranque del Liga Nacional que tuviste varias cositas que no te dejó trabajar tranquilo ni ni en la pretemporada, ¿no, Leo? Sí, realmente un comienzo de de, de temporada malo en, en tema de, de lesiones, ¿no? Y bueno, nada, el cuerpo va mandando mensajes y, y hay que saber captarlos también eh Bueno, intentar terminar el, el año de la mejor manera y, y arrancar el 2017 mucho mejor todavía, ¿no? Así que, nada, recuperarme bien de esto y, y terminar terminar este año que realmente me siguió la me siguieron las lesiones durante todo el año. Claro, claro, claro. Y en un momento de Peñarol, donde imagino, conociéndote como te conozco, que debes tener una bronca infernal por no poder estar en la cancha para dar una mano en un momento tan negativo que Peñarol de Mar de Plata, ¿no? Y sí, sí, estamos pasando por un momento malo. Eh, creo que Peñarol hace bastante que no, no está en una situación así. Eh, pero bueno, el equipo está trabajando, el cuerpo técnico también. Eh, se están buscando eh, distintas alternativas para mejorar el equipo, eh, el tema ofensivo, así que... Eh, que nada, los chicos están trabajando bien han trabajado muy bien y creo que anoche después de haber tenido una gira muy mala en, en tema juego anoche el equipo jugó un poco mejor y tuvimos dos tiros para ganar así que nada estuvimos ahí de, de quedarnos con el partido no se dio eh, hay que seguir laburando Fabi es, es así, cuando están las cosas mal más tenés que trabajar y poner más fría la cabeza para la hora de de, de llegar a los partidos ¿no? seguro, seguro estamos hablando con Leo Gutiérrez que está en Mar del Plata llevando a su hija eh, al jardín y en estudios en, en San Martín al 569 Santiago y Franco preguntan lo siguiente bueno Leo me imagino que recién hablabas de que es la peor racha tal vez de Peñarol en años y en lo personal me imagino que también no, no recuerdo verte, visto, tan afuera de las canchas y tan abajo las posiciones Sí, bueno, lo de las posiciones puede pasar eh, pero bueno, estamos teniendo una racha de negativa larga, que realmente Peñarón nunca, no sé si nunca la tuvo, pero en los últimos 10, 12 años, 13 que no, no ha tenido esta racha negativa así así que, que da, nosotros los jugadores estamos preocupados, queremos mejorar para para que esto se corte y, y volver a hacer del triunfo ¿no? y, y poner a Peñarol en las posiciones que merece estar Peñarol, hoy nos encontramos en un lugar que no es el ideal eh, pero como le dije a mis compañeros con sacrificio, con trabajo con mucha humildad hay que, hay que salir a flote y a poquito y, y poder llegar a a fin de temporada, a fin de la fase regular, eh, en una buena posición y encarar, encarar eh, la recta final del torneo a la mejor hora posible. Esto es muy largo, quedan muchísimos partidos, eh, pero bueno, es, es importante ganar, ganar un partido para salir de este pozo y recobrar la confianza que, que, que a veces cuando estás en estas situaciones se pierde, ¿no? Igual en obras me decías que también hay que tener en cuenta que es una temporada de transición para este Peñarol, ¿no? Sí, sí. No, no, Peñarol ha hecho bastante cambio ha bajado mucho el presupuesto. Es un año que Peñarol tiene que saber que, que no va a lo mejor no va a llegar a una final, pero que, que tiene que estar fuerte para, para tomar impulso. ¿no? A veces tiene que dar un paso para atrás para, para dar de nuevo cinco o seis para adelante, así que, que Peñarol este año eh, es un año de transición pero tampoco es que vamos a, a dejar pasar el año así porque sí, nosotros vamos a luchar eh, igual y igual con todos, tenemos que, que, que demostrar que, que el equipo está bien armado, por más que sea un año que, que a lo mejor no se pelee por el título de un principio, ¿no? o no seamos candidato eh, número uno a quedarnos con el título ¿Y en qué aspectos, desde lo técnico, crees que están fallando, sabiendo que ahora van a tener dos partidos de local, después vuelven a, a enfrentarse con Quilmes en el Clásico? Y mirá, creo que lo que estábamos fallando, más que nada, es el tema ofensivo. Eh, estábamos muy trabados ofensivamente. Anoche nos soltamos un poquito de rato, eh, pero creo que, que lo que tenemos que hacer es, eso, es soltarnos como estábamos antes al principio de temporada estábamos estábamos bien sueltos, movíamos bien la pelota, eh, buscábamos tiros cómodos eh, y nos lucíamos todo y últimamente realmente no eh, estamos como como parados como parados que como parados, sino no buscamos una, una buena alternativa de tiros. Está muy bien, está muy bien. Eh, con la experiencia que tenés en la competencia, ¿no? Eh, y, y sabiendo y haciendo una proyección, digamos, de lo que estás viendo, ¿no? Por ejemplo, la, la gran campaña de San Lorenzo, que es el gran candidato, lo bien que están los pies de Bahía, qué rápido Gimnasia le tomó la mano al nuevo equipo y Gonzalo al nuevo equipo. Eh, ¿Dónde hoy pasa Peñarol en esta conferencia sur? de acuerdo a tu, a tu capacidad de análisis y a lo que vos crees que tienen como material con respecto al resto perdón eh, bueno, si nosotros mejoramos y, y volvemos a jugar como eh, como realmente como realmente lo hicimos desde un principio de la temporada eh Podemos estar peleando, no te digo las la primeras posiciones, pero prendidos con gimnasia podemos estar. No me veo tan lejos de, de gimnasia. Hoy estamos lejos porque eso están jugando muy bien. claro eh, saber a lo que juegan y nosotros al principio estábamos jugando de la manera que están ellos ahora. Y ahora realmente hemos bajado bajado mucho nuestro nivel. Las lecciones nos persiguieron mucho y, y, y no pudimos mantener todo el año, o bueno, lo que va de la temporada, el equipo completo, ¿no? Leo, te dejamos porque estás ahí este en el medio de un, de un bolonqui este, entregando a Morita en el jardín, dejando a Morita en el jardín. No queremos ser responsables de que, que Fernanda nos llame, nos diga algo que por culpa nuestra eh, eh no, no llegó a término en horario Mora al jardín. Así que te vamos a ir dejando... Te agradezco mucho el a 2 grado, no baja Arrin, se enojó pero dijiste que ibas a venir. Bueno, perdón, a Arrin, a segundo grado, a segundo grado. Eh yo creo que el único que el único que crece soy yo, ¿viste? Pero el tiempo pasa para todos. Sí, eh, eh, ya, ya, es un, una adulta. Es una adulta, es una adulta. Bueno, te mando te mandamos un beso enorme, Noelo y, y gracias por el contacto. Ah, gracias. Dejame mandarle un saludo a toda la gente de Peñarol, que esté tranquila, que el equipo está bien, que estamos trabajando para, para salir de este pozo y que y que sigan como siempre apoyando a, al equipo, que, que le vamos a dar satisfacciones como siempre. Muy bien, muy bien. La palabra de Leo Gutiérrez. Pasaban los micrófonos de uno contra uno. Este, siempre con una mirada crítica de lo que es la, la realidad de su equipo. Eh, bueno, en la realidad